Al principio del programa comentaba que hoy se abre el plazo de solicitud de plaza en las diferentes guarderías, pero que tienen ámbito regional de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La nuestra no es de ámbito regional, sino que es municipal, ¿verdad? Sí, sí, la nuestra a día de hoy es municipal todavía. Uh -huh. Muy bien. Oye, por cierto, eh, a mí me está costando esto de adaptarme a lo de Escuela Infantil Arcoiris. Antes era Centro de Atención a la Infancia, CAI, porque estaba dentro de Bienestar Social. Ahora se ha cambiado a Educación y, bueno, pues este tipo de servicios se denominan Escuela Infantil o Escuelas Infantiles y se ofrece vamos a decir el primer ciclo de la educación infantil, ¿no? Dentro de dentro de ellos, con lo cual escuela infantil Arcoíris. Antes de empezar, ¿cuál sería la diferencia entre un kai, como teníamos antes un centro de atención a la infancia y una escuela infantil, que es la nomenclatura o la denominación que tenemos ahora en relación con este servicio? Pues vamos a ver David a nosotros también al día de hoy nos cuesta todavía muchísimo hablar de, de escuela infantil incluso con nuestros caldas mamás con todos nuestros usuarios todo pues el mundo dice vamos guardia vamos a la guardia al vamos al claro entonces en un principio tampoco era la palabra palabraca en un principio también se hablaba solamente de guardería uh -huh. y de hecho muchas veces decimos si llevas al niño a la guardería nunca decimos llevas al niño a la escuela infantil porque parece que eso ya son niños más mayores. Entonces siempre se ha dicho, llevas al niño a la guardería, luego empezaron los centros de atención a la infancia, pues que no, no se diferencian mucho de lo que antes se llamaban guarderías, porque guardería, digamos, se supone que era para conciliar la vida laboral y familiar, se crearon se crearon con este, con este motivo… Y ahora lo que se pretende a, con las escuelas infantiles es que, se, que tenga una labor educativa más que, más que asistencial. ¿Mm? Aparte de conciliar la vida laboral y familiar, que por supuesto se seguirá haciendo, lo que se pretende con integrar eh, primer ciclo en, en educación infantil es que tenga también una labor, eh, una labor educativa y que veamos la educación infantil de 0 a 6, tanto primero como segundo ciclo. Y eso se puede hacer con el mismo personal que había antes Sí, sí, por supuesto, desde educación, que en julio ya salió el decreto que nos regulaba a, todo, a todas las escuelas infantiles En julio de 2009, pues dentro de las características que nos marcan pues son los técnicos superiores en jardín de infancia Y maestros en educación infantil, que es lo que tenemos a día de hoy en, en nuestra escuela Entonces lo que cambian son las actividades ¿no? que se hacen con ellos, el modo de trabajar con los niños No, tampoco, porque nosotros desde siempre hemos intentado enfocar nuestra actividad desde el ámbito educativo. Uh -huh. Entonces, aunque sean con cuatro o cinco meses, con que es cuando empiezan con nosotros, meses a partir de los cuatro meses, aparte de, de intentar o de, de satisfacer todas sus necesidades, como son de higiene, de sueño, de descanso... Pues intentamos siempre introducir la labor educativa, además uh -huh. tenemos una edad de 0 a 3 que son, es una época muy moldeable y en el que estamos jugando muchísimo pues con la sensibilidad de los más pequeños, vamos, que los dejan en nuestras manos. Uh -huh. Tampoco hay mucho margen, ¿no? Porque son niños muy pequeños, de 0 a 3 años, ¿verdad? Sí, sí, pero se puede hacer maravilla con ellos. <risa> que lo que estáis haciendo ahora? No sé, mirando algo relacionado con la primavera, por ejemplo, esta semana. ¿Qué, pues... ¿qué tipo de contenidos les estáis enseñando? Eh, normalmente intentamos que se acostumbren desde el principio a todas las épocas del año entonces dependiendo de la época del año yo supongo que eso lo hacemos nosotros y lo hacen pues todas las escuelas infantiles en eh, tanto primer ciclo como segundo ciclo intentamos que vivan el otoño desde el principio, desde que entra el otoño vivan, intentamos que vivan la primavera, pues entonces todo se decora de primavera, todas las actividades que se hacen, pues intentamos que sean al aire libre hace poquito también desde aquí dar la gracia a los abuelos de los, de los chicos que tenemos que no han... Tenemos un huerto en la escuela. ¿Ah, sí? Y gracias a ellos, pues, el huerto había desaparecido por culpa de triciclos, palas, cubos... Pero gracias a los abuelos, ya te digo, pues... Eh, lo, hemos visto, lo hemos vuelto a, a poner eh, bien y en, está entero sembradito, vamos. Uh -huh, muy bien. Bueno, pues eh, vamos a ofrecer información, temas, datos ciertamente interesantes en relación con esta escuela infantil Arcoiris. Primero, ya conocemos cuál va a ser el plazo de solicitud. Sí, el plazo de solicitud, al igual que el año pasado, lo hacemos en el mes de mayo. Uh -huh. A partir del 1 de mayo ya se pueden pasar por nuestro centro para recoger la... Las solicitudes. Y tenemos todo el mes de mayo. Mucha gente se piensa que es por orden de, de llegada, pero no hay que apresurarse. Tenemos todo el mes de mayo para recoger la solicitud y entregarla con toda la documentación que se, se tiene que entregar, que aparece en la solicitud. Toda la documentación adjunta se entrega allí, en el mismo centro. ¿Mm? Así que durante todo el mes de mayo, como todos los años, ¿no? Sí, sí. Correcto. Por situar a la gente un poco, ¿qué tipo de documentación se suele requerir para hacer este tipo de... De solicitudes vale a diferencia de a lo mejor de otras escuelas nosotros no tenemos en cuenta ningún dato económico para acceder al, al centro lo que más se tiene en cuenta para acceder al centro es que trabajen el papá y la mamá o familias monoparentales van a puntuar exactamente igual que un, un matrimonio de dos eh, que sean familias numerosas Eh, eh, tenemos en cuenta también el tiempo de empadronamiento en sonseca para dar preferencia a la gente de nuestro de nuestro municipio mm -hmm. eso sí cortamos contamos siempre a partir de cinco años tienen que llevar más de cinco años empadronados en nuestro municipio también puntúa pues que tengamos una persona dependiente viviendo en nuestro en nuestro domicilio siempre y cuando esté empadronada con nosotros y tenga un grado de, de discapacidad pues Pues alto. Y luego ya, pues, cositas como partos múltiples, que se tenga algún hermano matriculado en el centro. Familias numerosas, Famili imagino. Sí, sí, familias uh -huh. numerosas también. Muy bien. Eh, todo eso para establecer los baremos, ¿no? Sí, sí, todo eso para establecer el, el, el baremo. El plazo de las listas serían ya te digo, todo el mes de mayo utilizamos para recoger solicitudes. Y la primera semana de junio eh, sacamos lista provisional de admitido y lista de excluidos. uh -huh. Aquí no desanimará a, a la gente cuando salgan los listas de excluidos, porque luego hay muchísima movilidad. Porque la gente que realmente necesita eh, tener al niño en la escuela infantil, pues lo solicita tanto a nosotros como al resto de las escuelas que hay en nuestro municipio. Entonces siempre luego hay muchísima movilidad, porque luego ya eh, lo solicitan a todas y luego ya pues eh, eligen ya donde mejor... ¿Mm? Mejor les conviene, vamos. Normalmente, por lo menos en los últimos años, se ha tenido que excluir a, a niños. Me refiero, ¿ha habido más demanda que oferta? Sí, sí. A día de hoy, incluso en las clases de 1-2, nosotros tenemos diferenciadas las aulas por 0-1, 2 y 2-3. el aula En las aulas de 1-2, a día de hoy todavía tengo cerca de 10 personas en lista de espera. Ajá. ¿Mm -hmm? Muy bien. Bueno, mmm, completamos un poco la información con el tema de los horarios, sobre todo también con la ratio que tenemos, ¿eh? el número de niños por aula, tarifas, bonificaciones, en fin, un poco de información que ya la hemos tocado en diferentes oportunidades aquí, en este tiempo de radio, pero por poner en antecedentes a la gente y por de nuevo volver a recordarlo, yo creo que no pasa absolutamente nada. ¿Qué horarios tiene la Escuela Infantil Arcoiris? Cuéntanos. Es los horarios, bueno, antes de decir también que con las listas que hemos dicho de admitidos y excluidos Luego durante todo el mes de junio mmm, sería la matrícula oficial ya para el curso 2010-2011 Y el curso lo empezaríamos pues en septiembre, la primera semana de septiembre, el día 5 este año vale En cuestión de horarios, pues eh, la escuela infantil abre desde las 7 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde De 7 y media a 8 y media lo dedicamos para los desayunos Y a partir de las 8 y media a es prácticamente cuando entra la mayoría de, lo, de todos los usuarios. Tenemos tres horarios al que se tienen que acomodar, que son de 9 a 12, de 9 a 1 y media 2, o de 9 a 5 de la tarde. En el horario de 9 a 12 eh, los chicos salen pues antes de comer, pues la comida la damos a las 12 de la mañana. Eh, ahí sería el primer turno. El segundo turno saldría de 1 y media a dos, que salen justo después de la comida. Uh -huh. Y luego el tercer turno saldría a las a las 5, ya después de la, de la siesta. Así lo tenemos este año y para el año siguiente pues va, va a seguir exactamente igual. Uh -huh. Y a la hora de hablar de las tarifas, tenemos que mirar también el tema de las bonificaciones, porque si no tengo yo mal el dato, no sé si es en el último curso o en los dos últimos cursos, se ha establecido ya una bonificación para familias numerosas y para bueno, familias con partos múltiples, ¿no? Sí, sí. ...sí, hay una bonificación... ...las tarifas las recordamos... Si, ...si queréis... ...y ya os digo que tenemos tres tipos de horarios... ...el primer horario, 9 a 12... ...serían 70 euros... ...seguimos igual que el año pasado... Eh, ...de 9 a 1 y media 2... ...135 euros... ...y de 9 a 5... ...160 euros... Uh -huh. ...hacemos una matrícula de 25 euros... A, ...es que es anual... ...y las mensualidades ya serían así... ...70, 135 y 160 euros... Luego sí, como muy bien dices, hay bonificaciones para familias numerosas. Eso se ha puesto este año para no, refrescar no, ya... la memoria. Llevamos dos años sí, ya sí, con ello, ¿no? Sí, llevamos ya dos años, dos años con las bonificaciones. Eh, hay bonificaciones tanto para familia numerosa hay bonificaciones para parto múltiple, hay bonificaciones para cuando se tiene más de un usuario dentro de, de nuestro centro, porque se da la casualidad. Este año, por ejemplo, tengo dos hermanos, el año pasado también había dos hermanos. Entonces, eso sí tienen bonificaciones cada uno de ellos. Muy bien, y bueno, sobre cuándo comienza el curso ya lo hemos comentado Empieza el próximo 5 de septiembre, aunque yo imagino, corrígeme si me equivoco Que el mayor volumen de niños comenzará a llegar pues quizás después de la feria ¿no? En torno sí. al 15, 18, 20 del mes de septiembre Sí, sí, por eso al coincidir con la feria de Sonseca la primera segunda semana de septiembre Siempre eh, dejamos la posibilidad de comenzar o bien el día 5 este año de septiembre o bien el día 15. Eh, a nosotros también nos viene nos viene bien porque hacemos el periodo de adaptación de una manera más escalonada, vamos. Uh -huh. Muy bien. Y recordamos niños y niñas de 0 a 3 años, justo antes de que ya se incorporen al colegio, pero a partir de los 4 meses. Sí, sí. Eh, los bebés los cogemos a partir de los 4 de meses. Es que más pequeños ya son demasiado pequeños, ¿no? Y... y... No sería no, además, positivo separarles de la madre, ¿verdad? Además, más pequeños, eh, date cuenta, David, que la baja maternal son 16 semanas. No son los cuatro meses, son tres meses y algo, uh -huh. pero ahora prácticamente casi todo el mundo se pide el mes de la estancia y son las primeras mamás las que dicen que son muy chiquititos para dejártelos con cuatro meses. Aunque el año pasado y este hemos tenido un par de niños con cuatro meses, porque la necesidad del trabajo así lo requiere, vamos. De todas maneras, ¿ha habido algún caso de alguna familia que haya demandado... Eh, meter no a, a su niño o niña dentro de esta escuela infantil o anteriormente en el cai por debajo de los cuatro meses sí sí todos los años aparece aparece el caso por, porque ya te digo nosotros en bebés la ratio es muy pequeña son de ocho niños por, por aula entonces normalmente estos ocho niños se cubren se cubren muy rápido ¿Mm? mucha gente por el miedo a perder la, la plaza intenta pues mmm, Eh, matricular al chico pues a lo mejor a los tres meses lo que pasa que pues desde el centro no se le no se le acepta no se le acepta porque consideramos que con tres meses el niño todavía necesita de los cuidados de los cuidados maternos y es a partir de los cuatro cuando ya pueden acceder al, al centro mm -hmm. creo recordar que este año sigue sí es el primero que estamos teniendo cocina propia no sí sí este año es el primero que se hace la Eh, ...la comida allí directamente en la escuela y la verdad que muy bien... ...hemos notado un cambio, un cambio muy bueno... ...incluso los chicos lo, lo han notado muchísimo, muchísimo... ...y la verdad que un cambio para mejor. ¿Mm? Era algo que teníais entre manos o por lo menos en la mente desde hacía bastante tiempo... ...y me parece que fue también una demanda de algunos padres, ¿no? Sí, sí, la demanda ha sido desde que en el 2006 abrimos la, la escuela pero al principio por las premuras de, de abrir el centro rápido y a ver cómo funcionamos y eso pero ya se veía se veía una necesidad claro. entonces pues el primer un año introducimos el aula de 01 que no la teníamos al año siguiente se introdujo él el, el servicio de, de comedor directamente de la escuela y son cositas que se tienen que ir haciendo pues muy poquito a poco y uh -huh. Y una última cuestión para pasar ya directamente a la ludoteca. ¿El tema de las clases o de las actividades en inglés era de la escuela infantil o de la ludoteca? Era de la ludoteca. Bueno, pues ahora lo miramos. Destaca sobre todo, y ya cerramos con el tema de la escuela infantil, digo que destaca el equipo humano que tenéis, que son... Por un lado, grandísimos profesionales todos, vocacionales, que esto es algo absolutamente fundamental cuando se trabaja con material sensible como son lo, los niños, como son los más pequeños. Y, y en ese sentido yo creo que esa es una de las claves de que funcione tan bien nuestra escuela infantil, ¿verdad? Ese equipo humano que formáis todos, que es impresionante. Sí, la verdad que en educación infantil... ...y seguro que si me escuchan maestras de infantil... ...me van a dar la razón... ...para trabajar en infantil no es teoría... ...es tener vocación... Exacto. ...porque es un día a día de lucha con los, con los chicos... ...te llenan muchísimo de gratitud... ...muchísimo, muchísimo... ...te llenan muchísimo en, todo, en todos los niveles... ...pero ya te digo, aquí no vale la... ...por mucha teoría y que tú tengas... ...pero aquí vale mmm, el día a día con ellos... ...y mucha paciencia... Mucha comprensión, mucho uh -huh. cariño y ya te digo, la gratitud que te dan diariamente es, es increíble. Y sí, desde aquí también decir que a día de hoy el personal que tenemos en la escuela infantil, pues la mayoría chicas son solamente... Ahí tenemos sector, al amigo Robert al que amigo está Robert, que <risa> que... exclusivamente como sí, sí, representante sí. del sector masculino, ¿verdad? El amigo Robert que está como un marqués entre tantas chicas. Y la verdad que no es por presumir de escuela, pero tenemos un personal que muy bien, muy bien, muy bien. Uh -huh. Bueno, pues eh, recordamos durante el mes de mayo se abre el plazo de, de solicitud de plaza de cara a la próxima temporada, de, de cara al próximo curso en la escuela infantil Arcoíris, ¿de acuerdo? Hemos revisado los baremos, los plazos de publicación de las diferentes listas y hemos dado pues una serie de datos fundamentales que nos recuerdan pues eh, el funcionamiento interno, por lo menos lo más o menos lo más grosso modo posible en lo que a la escuela Infantil se refiere, lo que antiguamente recordamos se llamaba calle o tenía la nomenclatura, la denominación de Centro de Atención a la Infancia. Pasamos a la ludoteca, tenemos que ofrecer información sobre la campaña de verano 2010, que llega, como todos los años, repleta de actividades para los más peques, ¿verdad? Pues sí, este año, al igual que el año anterior, comenzamos la temporada de verano en, en los meses de julio y la primera quincena de, de agosto, uh -huh. igual que el año pasado en eh, la diferencia que, que tenemos con la temporada de, de invierno pues es que en invierno los chicos pues vienen por la tarde en verano vienen por la por la mañana y durante todo el curso escolar digamos pues pueden venir un día o dos en semana en verano damos la posibilidad de que sea de lunes a viernes cuando se cuando se venga a visitar la biblioteca, en un horario de una hora y media. Mm, correcto. Un poco lo más eh, distinto, diferente, lo, lo diferencial, es eso, ¿no?, que durante el curso escolar los chavales van por la tarde, porque por la mañana están en su horario escolar, sí, sí. y luego en verano, como están de vacaciones, las actividades son por la mañana. Sí, sí. En verano, a partir del 1 de julio, se hace la actividad por, por la mañana. Este año queremos hacerlo, igual que, que el año pasado, en dos grupos, porque la demanda, la demanda es muchísima. Entonces, lo hacemos en dos grupos. Un grupo de 10 a 11 y media. Y un segundo grupo de 12 a, a una y media. Uh -huh. A nivel de actividades, ¿vamos a tener algo distinto, algo diferente o más o menos la misma línea de otros veranos? Vamos a seguir en la línea de otros veranos, pero con la novedad que tú que tú anotabas antes. Este año lo que hemos intentado introducir en, en la ludoteca es eh, conocer el idioma inglés mediante uh -huh. el juego. Eh, ya os dije en su día pues que no eran clases particulares ni pretendíamos que fueran clases particulares Ni tampoco la ludoteca es una ludoteca bilingüe No, no, no, por supuesto, la ludoteca no es bilingüe porque entre otras cosas no tenemos un personal bilingüe claro Y no pretendemos que los chicos eh, salgan de la ludoteca hablando inglés claro. eh, Queremos que conozcan conceptos y... Él habla diaria en su, en su jerga de juego, pues, en el idioma inglés, pero no pretendemos que sean clases particulares ni llevan la tarea del inglés del el cole a la ludoteca. Claro. Entonces, este verano, pues, se va a seguir con la misma línea. Haremos actividades encaminadas a la temporada de verano, pero bajo el idioma inglés, vamos. Uh -huh. Hemos hablado de las solicitudes, me parece que todavía no, ¿verdad? No, las solicitudes las vamos a hacer en el mes de junio. En el mes de junio se pueden recoger tanto en la ludoteca como en la escuela infantil. Como están los dos edificios juntos, pues bien por la mañana se puede recoger en la escuela infantil o por la tarde directamente en la ludoteca y entregarse directamente allí. Y aquí sí decir, como todos los años, que aquí sí es por orden de llegada. Uh -huh. Entonces tendrán preferencia los que lleguen primero y el horario sobre todo lo, lo marcarán los que las solicitudes primeras, vamos. Es decir, aquí no hay baremos, aquí no, no, no hay documentación para demostrar si hay muchos más menores o somos familias monoparentales o tenemos pues no sé algún familiar dependiente a nuestro cargo, etc, etc. ese tipo de cuestiones aquí no se tienen en cuenta, ¿no? No, no, aquí no se tienen en cuenta para acceder al centro. Lo que sí tenemos en cuenta es a la hora de que el chico Hola chica, ya es un usuario de la ludoteca, aquí sí también tiene bonificaciones. Uh -huh. Entonces, si hay bonificaciones por familias numerosas o por tener algún miembro, o algún miembro dependiente o que más de un hermano haga uso de la ludoteca, ahí sí se contemplan bonificaciones. Muy bien, pues algún dato más sobre la ludoteca municipal yo sigo valorando de manera muy positiva todo el trabajo que se hace en la ludoteca y sobre todo el tema del inglés ¿eh? supone el darle un valor añadido a las actividades que normalmente se van desarrollando y que mira, si los chavales los niños y niñas pueden de alguna otra manera familiarizarse con 10, 15, 20, 30, 50, 100 conceptos en este idioma que les va a facilitar las clases de inglés que tienen que dar en su calendario escolar, en su instituto en su colegio, pues mejor que mejor ¿verdad? Ese es un poco el objetivo servir de refuerzo, de apoyo y provocar que estos chavales se familiaricen con algunos términos con algunas pronunciaciones y con algunos sonidos en inglés. Sí, sí, la verdad que fue una apuesta muy alta a eh y eh, principio de año proponer la ludoteca así de esta manera para para nuestra sorpresa eh, hemos llegado a tener 120 usuarios este este año uh -huh. y la verdad que se, algunos grupos se han desbordado, incluso ya te digo en lista hay alguna gente en lista de de espera. La verdad que yo creo que vamos a seguir en esta línea porque la aceptación ha sido muy buena, muy buena. Uh -huh. Tenemos también muy buenos profesionales dentro de la de ludoteca que han hecho posible claro que este proyecto sí. sea, sea posible porque sin ellos no hubiera sido posible y yo creo que vamos a ir seguir apostando pues por esta... Por este tema, vamos. Mm -hmm. Y en Carni, en la ludoteca se admiten voluntarios, ¿verdad? ¿Trabajáis con parte del voluntariado de nuestro pueblo? Sí, sobre sí, todo el... chavales jóvenes. Mm -hmm. En la ludoteca siempre hemos tenido voluntarios. La verdad que la participación ha sido muy buena. Sobre todo cuando hacemos la feria infantil, que ya vendremos a hablar de de ella, la feria infantil, o hacemos cualquier actividad fuera de la ludoteca, la verdad que siempre tenemos la ayuda de los, de los voluntarios, sobre todo el amigo Mario, el amigo Mario que siempre está ahí presente. Muy bien. Y, y la verdad que en la ludoteca también tenemos siempre a gente de práctica de los cursos de monitor, de monitores de actividades juveniles. Por cierto, un curso se está desarrollando ahora. Si no ha terminado ya, está a punto de hacerlo. Sí, sí, Así que este me... nuevo curso imagino que os mandarán sí, algún llamaron, chaval. Sí, me llamaron el otro día María José y me preguntó si teníamos la posibilidad de coger alguien para este verano. Y sin problema podemos cogerlo, vamos. Muy bien. Habitualmente, ¿cuántos profesionales o cuántas? Porque me parece que son todas chicas profesionales tenemos en la ludoteca. Dos. Dos, Tenemos dos, dos ¿no? Dos ludotecarias. Dos, dos ludotecarias, sí. Muy bien. Pues algo más en relación con la ludoteca, si se nos quedó algo en el tintero, en Carni, no sé, algo que te gustaría destacar, sí. comentar. Bueno, pues sobre todo decir la ludoteca, pues tener en cuenta, ya os digo, en el mes de junio eh, las solicitudes porque es por orden de llegada, si queremos un horario concreto... Y, y nada, y en la escuela infantil, pues decir lo mismo, que dentro de una semana abrimos el plazo de solicitudes y... Mm -hmm que allí estamos esperando a los nuevos usuarios del nuevo curso 2010-2011. Muy bien. Pues lo dejamos aquí en Carni, muchísimas gracias por estar con nosotros a y vosotros. ya sabéis que tenéis las puertas abiertas de este medio de comunicación para ofrecer vuestros vuestros mensajes y no solamente eso, sino también para que nosotros le demos cobertura y visibilicemos algunas por no decir absolutamente todas las actividades que se salen un poco de lo habitual y que normalmente soléis hacer, pues por ejemplo cuando llega la Navidad, cuando llega el mes de otoño con la fiesta famosa de la castañera, cuando llega el verano tenéis actividades también con piscinas, fiestas del agua, en fin, que sois un par de servicios que os movéis, muchos movéis bastante y, y por eso nosotros también estamos muy pendientes de todo aquello que se va desarrollando tanto en la escuela infantil como en la ludoteca municipal. Encarni, felicidades por el trabajo. Y a seguir igual, es lo único que podemos decir, compañera. Venga, pues muchas gracias a todos, ¿vale? Y nosotros seguimos, 12 horas, 2 minutos, nuevo tramo. A menudo queremos vivir las sensaciones. Somos naturales, sencillos, cercanos. Nos encanta vivir la vida y compartirla contigo. Onda Viva, sencillamente tu radio. En Sonseca, un restaurante Marisquería La Gallega, especialidad en marisco, asados, caldereta y parrilladas de marisco, todo con los productos más selectos, cocinados con esmero y cariño, solo para tu disfrute. ...y no olvides probar nuestro arroz con bogavante y arroz ciego... ...Restaurante Marisquería La Gallega... ...tenemos rabo de toro todos los días... ...menús diarios especiales los fines de semana... ...también te ofrecemos una amplia carta para tus ocasiones especiales... ...Restaurante Marisquería La Gallega... ...bautizos, comuniones y reuniones de empresa... ...estamos en Sonseca, Avenida de Europa 41... ...información y reservas en el 925 38 16 32... ...apúntalo, 925 38 16 32... ...Restaurante Marisquería La Gallega... El mejor sabor, la mayor calidad 107.9 Onda Viva Radio Todos tenemos sueños y los nuestros pasan por seguir acompañándote durante toda tu vida. Colchonería Pío, con motivo de nuestro vigésimo aniversario visita nuestra nueva ampliación con más variedad y la mejor calidad del mercado, descubre las novedades de nuestro establecimiento, hacer...